14 Roman Pavlovich sonrió, como si volviera a la vida, cuando Grigoriev le descifró los caracteres cirílicos y leyó el nombre estampado en el pasaporte: R O M A con acento o N P A con acento V L O V I C H L O P O V. El soviético había ido moviendo el índice sobre las letras y el recién bautizado Roman, hijo de Pablo, después de sonreír, se mantuvo observando con detenimiento los signos rígidos y distantes, mientras luchaba por grabarlos en su mente. En la foto del pasaporte, tomada en un sótano del edificio que ocupaba la embajada soviética en Valencia, parecía mayor como si se hubiera transformado desde la última vez que se vio en un espejo, pero le gustó la cara de Roman Pavlovich, más recia, como hecha por la vida agreste del Cáucaso donde, según el documento, había nacido. Entonces Grigoriev extendió la mano, con una tensión exigente, y él le devolvió el pasaporte con la sensación de que se desprendía de un pedazo de su alma. Desde que aterrizaron en el aeropuerto militar, Roman Pavlovich había sentido como caía en un mundo impenetrable. El idioma ruso lo había rodeado con la misma densidad que el hedor áspero y oleaginoso exhalado por los oficiales que los habían llevado a una habitación demasiado cerrada, donde Grigoriev sostuvo una breve entrevista con dos de ellos. Ahora, acomodado en el asiento posterior del auto que compartía con Grigoriev, sentía como su olfato se limpiaba con el aire tibio que penetraba por la ventanilla y, con la caricia de su idioma, volvía a recuperar cierto equilibrio. —Estamos muy lejos de Moscú. Preguntó, observando el tupido bosque de pinos que atravesaba la carretera. —Más cerca que ayer, dijo Grigoriev. ¿Y cuando me llevarás? No viniste a hacer turismo, afirmó Grigoriev y él tuvo la certeza de que el tono del hombre se había endurecido, por alguna razón. Ramón decidió permanecer en silencio. No iba a permitir que nadie le dañara la alegría que lo acompañaba desde que, al regresar a Barcelona, Cotofle anunció que había sido seleccionado para viajar a la patria del socialismo, con la misión de prepararse para luchar por el triunfo de la Revolución Mundial. Sin ofrecerle más detalles, el asesor le había advertido que serían semanas intensas, durante las cuales se les exigiría el máximo a su cuerpo y su mente. El bosque de pino se había hecho más impenetrable cuando, en una curva de la carretera, la monotonía conífera quedó rota por una muralla de hormigón junto a la que rodaron por varios centenares de metros hasta llegar a un portón metálico que se abrió con un chirrido carcelario. Ramón Mercader alertó sus sentidos, dispuesto a captar el más mínimo detalle. Tras el portón, que volvió a cerrarse apenas el auto lo3uws.lectulandia.com página 175 traspuso, corría un sendero estrecho y circular que empezaron a recorrer en sentido opuesto a las manecillas del reloj. A la izquierda en lo que debía de ser el centro de una gigantesca rotonda, se alzaban más pinos, separados a cada tanto por senderos que, como radios, se perdían hacia el corazón denso del bosque. A la izquierda, delimitadas por cercas metálicas flanqueadas de setos compactos y podados, había unas cabañas de ladrillo, en cuya puerta principal se veían números que seguían un orden recóndito o arbitrario, del 11 se pasaba al 3, luego al 8, al 2, al 7, como si los números hubieran sido boceados por un anunciante de loterías. El auto se detuvo ante la cabaña 13, Y cuando Grigoriev Musitoun llegamos, Ramón tuvo la convicción de que aquellos guarismos tenían un significado propicio, aquel era el año de su nacimiento. Apenas pusieron pie en tierra, el auto se perdió en la curva de la rotonda y Grigoriev avanzó hacia la cabaña y abrió la puerta, descorriendo el cerrojo exterior. Ramón, que solo llevaba un bolso de tela donde le habían permitido echar alguna ropa interior, se apresuró y cruzó el umbral, para que su guía material y espiritual cerrara la puerta tras él. La sala de la cabaña estaba dispuesta como un aula para un solo alumno, en la que destacaban un pupitre, una mesa con una silla un pizarrón y un mapamundi desplegado en la pared. Hacia un costado había una mesa baja y, a su alrededor, cuatro butacas forradas en piel. Frente a ellas estaban de pie dos hombres uniformados, uno llevaba un traje de reglamento, con grados en los hombros, y el otro un mono de campaña negro, sin distintivos. El oficial se acercó a Grigoryev sonriente, lo abrazó, para luego besarlo en las mejillas y los labios mientras ambos musitaban palabras en ruso. El del traje de campaña hizo un saludo marcial a Grigoryev y este, luego de responderle, Le estrechó la mano y le habló algo en aquel idioma pedregoso. Solo entonces el oficial se volvió hacia Ramón y se dirigió a él en francés: "Bienvenido a nuestra base, camarada Roman Pavlovich. Soy el mariscal Konev, jefe de la instalación, y él, señaló al hombre de negro, es el teniente Karmin, su oficial entrenador. Siéntese, por favor. Un té. Roman Pavlovich sonrió y ocupó su asiento mientras los otros tres se acomodaban en los restantes. Podría ser café, mariscal? Pidió, también en francés. Por supuesto. Teniente, por favor. Mientras Carmín se retiraba hacia la cocina, el mariscal encendió un cigarrillo y miró a Roman Pavlovich. Esta noche, antes de que le traigan la cena, el teniente Carmín le explicará el reglamento interno, de absoluto y estricto cumplimiento. Le adelanto que no podrá salir de esta cabaña si no es acompañado por su oficial entrenador, por mí o por su oficial operativo, el camarada Grigoriev. Y desde ahora le adelanto que para las faltas de disciplina solo hay una medida, la expulsión. Página 176 El mariscal hizo un silencio y, como si estuviera previsto, Carmín regresó con una bandeja de madera sobre la que humeaba una tetera que imponía sus emanaciones al aroma del café. En cuanto lo probó, Román Pavlovich lamentó haber pedido aquel brebaje excesivamente endulzado y claro y pensó si el reglamento le permitiría prepararse él mismo su infusión. Sin pedirle permiso, Grigoriev y, y el mariscal comenzaron a hablar en ruso, y Román Pavlovich supuso que ajustaban los detalles de su estancia. El teniente Carmín bebía su té con los ojos clavados en la taza, como si esperara encontrar una serpiente en el fondo. El diálogo se extendió por varios minutos, con Koniev como principal expositor, y terminó cuando Grigoriev le entregó el pasaporte de Roman Pavlovich al mariscal, que miró al nuevo alumno. «Hasta que se decida su nueva identidad, usted será el soldado 13», informó lacónico y, con un gesto casi teatral, rasgó el pasaporte, para sobresalto de Ramón, que sintió nítidamente cómo se convertía en un fantasma sin nombre, sin brújula, sin retroceso, como se lo confirmaron las últimas palabras del mariscal. «¿O no será nadie?» Grigoriev y, y el soldado 13 desayunaron en la cocina de la cabaña y este tuvo la satisfacción de poder prepararse el café. Era un polvo rojizo y sin perfume, del que difícilmente se podría obtener una infusión satisfactoria, aunque colado por él era cuando menos bebible. Grigoriev lo invitó a dar una caminata y abandonaron la cabaña por la puerta trasera. Más allá de unos metros de tierra barrida, se volvía a ver la agobiante presencia del bosque de pinos a través del cual se extendían, hasta unos 100 metros de la casa, unas cercas metálicas cubiertas con planchas galvanizadas que separaban los terrenos de las cabañas. Mientras penetraban en el bosque, el soldado 13 notó que su guía apenas cojeaba. La noche anterior el teniente Carmín le había explicado el reglamento de la base, que, esencialmente, se reducía a la obediencia más absoluta. Le confirmó que no tendría contacto con nadie que no estuviera autorizado por él y por el mariscal, y le explicó la razón, en un futuro, su vida podría depender de que ninguno de los estudiantes de la escuela hubiese visto jamás su cara y de que él no hubiese visto la de ninguno de ellos. Todos los que entraban en aquel recinto eran hombres de índices de inteligencia excepcionales, y se les exigiría según esa capacidad. El resto de las condiciones de su estancia, por tratarse de un soldado escogido para misiones especiales, se las explicaría el camarada Grigoriev, le dijo, y él no pudo dejar de sentir un flujo de orgullo al saber que era parte de una vendimia seleccionada. Pero ese día del verano de 1937 el soldado 13 tendría la verdadera noción de hasta qué punto había cambiado su vida cuando supo cuál iba a ser la importante misión que podría abrirle las puertas del cielo proletario. Grigoriev comenzó 3yupsdobles.lectulandia.com, página 177 esbozándole la situación que se vivía en la URSS y de qué modo los implicaba. Como Ramón sabía, el partido y el gobierno habían iniciado el año anterior una lucha a muerte contra los trotskistas y oposicionistas que quedaban en el país. Había sido especialmente doloroso descubrir, escasos meses después, como un grupo de los más prestigiosos oficiales del Ejército Rojo, entre ellos el mariscal Tuchachevsky, se habían aliado con la inteligencia alemana con la intención de dar un golpe de Estado, de poner al camarada Stalin y pactar con los fascistas. Las pruebas halladas eran irrebatibles, y los militares habían sido juzgados y fusilados unas semanas atrás, mientras proseguía la purga de elementos peligrosos del ejército y se completaba la depuración en el partido. Aquel operativo, continuó, lo había dirigido el camarada Yezov, comisario de Asuntos Internos, bajo la supervisión directa del camarada Stalin. Ahora bien, dijo Grigoriev, y a pesar de que estaban rodeados solo por coníferas, bajó la voz hasta convertirla en un susurro, desde la caída de Yagouda, el anterior comisario del interior, acusado de traición y trotskismo. Yezhov había comenzado una cacería dentro de las propias fuerzas secretas, tanto en la contrainteligencia de la NKVD como la inteligencia militar, por exceso de celo o por su deseo de borrar del mapa a los antiguos oficiales para sustituirlos por sus hombres de confianza. Estaba poniendo en riesgo la misma existencia de esos organismos. El camarada Stalin lo ha dejado actuar porque piensa que es necesario eliminar a los hombres de Iagoda que pudieran estar ligados a sus actos traidores, Grigoriev detuvo la marcha. Y nadie mejor que Yezhov para ese trabajo. Pero a la vez le ha quitado de las manos varias direcciones entre ellas la inteligencia en el exterior y las ha confiado al camarada Laurenti Iberia esta base y los planes que en ella se preparan por ejemplo todo irá bien para nosotros mientras se mantenga esa división de funciones pero si la depuración de Yezo provoca un enfrentamiento con Beria que al fin y al cabo es su subordinado y se lanza hacia nosotros la vamos a pasar muy pero muy mal aunque lo peor no es eso lo más grave es que se podrían perder las líneas de trabajo que parten de aquí entre ellas la nuestra y por qué el camarada Stalin se arriesga a que ocurra algo así tiene sus razones «Siempre las tiene», dijo Grigoriev y Evi escupió hacia un pino. Mantuvo el silencio durante unos segundos. «Mi situación es especialmente complicada por dos razones, primero porque Jezov me considera un hombre de la época de Iagouda, aunque entré en la inteligencia mucho antes, segundo, porque soy judío, y es evidente que a él no les gustamos los judíos, como a mucha gente. Por eso es más seguro para mí seguir en España y tratar de hacerme indispensable allá. Tal vez abrumado por la información que recibía, por las palabras pronunciadas en español o por el efecto benéfico de volver a encontrar debajo del seco Grigoriev Alkotov que conocía o creía conocer, Ramón sintió que volvía a ser el mismo y que el tresiusdobles.lectulandia.com, página 178 vértigo de novedades y sonidos incomprensibles en medio del cual había vivido durante los últimos días comenzaba a ceder, a pesar de tener la impresión de que estaban colocándolo en el borde de un precipicio donde lo abandonarían sin que se vislumbrara el menor asidero a su alcance. ¿Y cuál es la misión para la que nos necesita el camarada Stalin? La más importante, hizo una pausa larga como si pensara. Por eso estoy obligado a decírtela desde ahora, porque de tu disposición depende que sigamos adelante o no. ¿Cuál es? Ramón no quiso jugar a las adivinanzas. Lo mejor, pensó, era tomar el toro por los cuernos. El camarada Stalin piensa que ha llegado el momento. Vamos a preparar la salida de Trotsky del mundo. Ramón no pudo evitar la sacudida. Quiso pensar que había oído mal, pero sabía que había entendido perfectamente y que en ese mismo instante, solo por haber escuchado aquellas palabras de Kotov, Su vida había caído en una dimensión extraordinaria. ¿Qué quieres decir con preparar? Logró preguntar. Empezar a trabajar para ello. Montar un golpe maestro. Por eso tú y otros comunistas españoles estáis aquí. Nos vais a preparar para matarlo. Los vamos a preparar para muchas cosas. ¿Y por qué coño tenemos que ser españoles? Kotov sonrió y movió con el pie un piñón gigantesco. Le comentó que, en su opinión, los españoles nunca serían buenos agentes secretos. Aunque tenían a su favor una mezcla de temeridad y de crueldad innata que los hacía capaces de matar o morir, ese es un gran mérito, y también eran fanáticos, para este trabajo se necesita una buena dosis de fanatismo, arrastraban el defecto de ser demasiado espontáneos, a veces hasta cordiales y dramáticos, y en el fondo todos eran un poco fanfarrones, y la fanfarronería los hacía ser habladores, y ese resultaba un defecto difícil de erradicar. No es muy alentador lo que dices. No entiendo entonces. Esta misión es para hombres que hablen el castellano como primera lengua. Esa es la primera razón. La segunda, que sean capaces de superar cualquier escrúpulo. Ramón pensó hasta qué punto aquellos defectos y virtudes eran también suyos y concluyó que Kotov tenía una buena dosis de razón, excepto en la fanfarronería. Pero la verdadera causa por la que estás aquí es porque creo que tú puedes hacerlo, terminó Kotov. Ramón miró hacia el bosque. La llama del orgullo se había prendido en su mente, 3 página 179 desplazando cualquier otro temor. ¿Qué habría pensando África si hubiese oído aquella conversación? De verdad ella había creído que él era demasiado blando. Que había visto Kotov en él? Dime, Ramón, si fuera necesario, serías capaz de matar a un enemigo de la revolución. El joven miró a Kotov y este le sostuvo la mirada. Si fuera necesario, claro, lo haría. El asesor sonrió y su mirada recuperó el brillo que había extraviado en los últimos días. Con un dedo apuntó al pecho de Ramón. ¿Te imaginas el honor que representaría ser el escogido para sacar del mundo a esa escoria traidora de Trotsky? ¿Sabes que por años y años ese renegado ha estado trabajando para destruir la revolución y que es una rata inmunda que se ha vendido a los alemanes y a los japoneses? que ha llegado a planificar envenenamientos masivos de obreros soviéticos para sembrar el terror en el país? que su filosofía aventurerista puede poner en peligro el futuro del proletariado aquí, allá en España, en el mundo entero? Ramón miró otra vez hacia el bosque. Su mente estaba en blanco, como si todos los conductos de su inteligencia se hubiesen quebrado, pero dijo, lo que no entiendo es por qué se ha esperado hasta ahora para acabar con ese traidor. Tú no tienes que entender nada. Ya te lo dije, Stalin tiene sus razones, y nosotros, el deber de la obediencia. Por cierto, ¿cuántas veces has oído en estos dos días la palabra obediencia? No sé, varias. Y la volverás a oír mil veces, porque es la más importante. Después le siguen fidelidad y discreción. Esa es la Sagrada Trinidad y debes grabártela en la frente, porque luego de haber oído lo que te he dicho, como te habrás dado cuenta, para ti solo hay dos caminos, uno va hacia la gloria y el otro hacia un campo de trabajo, donde no tienes la menor idea de lo poco que vale la vida de un pobre tipo que ni siquiera tiene nombre y es considerado un traidor. Arriba, ya deben de estar esperándonos. Cuando entraron en la cabaña, el mariscal Coniev y Carmín se pusieron de pie y esbozaron saludos militares. Mientras el soldado 13 se acomodaba en el pupitre, Grigoriev les dijo algo a los dos militares. Entonces Grigoriev y el mariscal ocuparon las butacas del fondo. Carmín, con su traje negro, fue a colocarse frente al pizarrón y pareció hundirse en él. Ramón notó que tenía las manos húmedas y escuchó en su cerebro las últimas palabras de Kotov. "Soldado 13", dijo Carmin, en un francés limpio y sureño que le evocó sus días en Dax y Toulouse. "Tu mentor nos ha dicho que estás preparado para comenzar el 3iubsdobles.lectulandia.com, página 180 entrenamiento. Pero antes de empezar a trabajar, serás sometido a diversas pruebas físicas y psicológicas para tener un diagnóstico exacto de tu persona. Si los resultados son satisfactorios, como esperamos, comenzarás a recibir clases de historia del Partido Bolchevique, de política internacional, de marxismo-leninismo y psicología. También te enseñaremos técnicas de supervivencia, de interrogatorio, de lucha cuerpo a cuerpo, y habrá prácticas con diversas armas de fuego y paracaidismo. La parte más importante del entrenamiento, sin embargo, estará en el trabajo con la personalidad. Vas a aprender, ante todo, que ya nunca volverás a ser la persona que fuiste antes de llegar a esta base. Te vamos a limpiar por dentro. Es un trabajo lento y difícil, pero si eres capaz de vencerlo, estarás en condiciones de recibir cualquiera de las personalidades que se decida escoger para la misión. Esa personalidad todavía no está determinada, pero, sea cual fuere, nunca volverás a ser español, ni deberás hablar en español, y mucho menos en catalán. Por lo pronto hablarás en francés y pensarás en francés. Trataremos de que sueñes incluso en francés. Nuestros especialistas te ayudarán en ese empeño pero, repito, tu voluntad es esencial para conseguir el éxito. El soldado 13 pensó que las expectativas eran tal vez demasiado elevadas, pero asintió en silencio pues ya presentía que todo aquel conocimiento podría serle útil para la misión de que le hablara Kotov. Bien. Para comenzar, necesitamos que superes una prueba muy sencilla, pero definitiva, pues te va a enseñar muchas cosas. Acompáñame. Carmín avanzó hacia la salida de atrás y el soldado 13 lo siguió. Tras ellos fueron Grigoriev y Koniev. La mañana era ahora más cálida y del bosque de pinos llegaba un efluvio perfumado. Sobre una pequeña mesa de madera el soldado 13 vio tres modelos de puñales de campaña y pensó que lo enseñarían a utilizarlos. De entre los pinos surgieron en ese momento la figura de un militar, vestido como Carmín, que casi arrastraba a un hombre sucio, con el pelo grasiento y vestido con harapos, cuya fetidez se impuso al aroma del bosque. «Mira bien a ese hombre», dijo Carmín. «Es una escoria, un enemigo del pueblo». El soldado trece apenas miró al indigente cuando, sin que mediaran otras palabras, Carmín gritó, «Mátalo». El soldado trece, sorprendido por el alarido, sintió una doble confusión, la orden era real. «¿Y a quién se la daban, al soldado trece?» a Ramón Mercadero al efímero Roman Pavlovich. Pero no tuvo tiempo de pensar más pues Carmín extrajo de su funda la nagan de reglamento y la martillo. Y obtvo y Lo liquidas tú o tengo que hacerlo yo. El soldado 13 miró los puñales y tomó uno de hoja corta y ancha que, sin saber por qué, le pareció el más apropiado. Apropiado. Para matar a un enemigo de la 3UBS dobles.lectulandia.com, página 181 Revolución, pensó y sintió que las piernas le temblaban cuando dio el primer paso. Trató de convencerse de que aquello solo podía ser una prueba, Llegado el momento, le ordenarían detenerse y sacarían de allí al pordiosero. Avanzó hacia el hombre fétido, en cuyos ojos descubrió un miedo creciente. El hombre dijo algo en ruso que él no pudo entender, aunque percibió como una súplica donde se repetía la palabra Tovarich, mientras daba uno, dos pasos hacia atrás, con el cuerpo sacudido por un temblor. El soldado trece siguió avanzando, con el puñal a la altura de la cadera, esperando oír la orden de detenerse, el mandato que no llegaba, mientras el pordiosero maloliente estaba cada vez más cerca de él. El soldado trece vio el ruego dramático en los ojos del hombre, apenas a un metro y medio de él, y pudo escuchar el silencio. Nada más. En su mente se formó una palabra, obediencia, y una pregunta, blando. La imagen de África pasó como una centella por su cerebro. Entonces dio otro paso, movió el puñal hacia atrás, para impulsarse, y comprendió que el otro era ya incapaz de huir, incluso de retroceder. El terror lo había paralizado y lo había puesto a sudar. Debía matar a un hombre así, a sangre fría, para demostrar su fidelidad a una causa grandiosa. Con esa impiedad había que tratar a los enemigos del pueblo en la tierra de la justicia. ¿Qué tenía que ver aquello con las traiciones de Trotsky, con los desmanes de los fascistas españoles? No, se dijo, la orden llegaría, lo detendrían, todos se reirían, y movió unos centímetros más el puñal hasta colocarlo en la posición de ataque. Y ya no lo pensó, lanzó el brazo armado en busca del vientre del pordiosero y descubrió, en ese instante, que era el soldado 13, que Ramón Mercader se había esfumado, que él estaba cumpliendo con el primer principio sagrado, la obediencia. El puñal siguió su viaje en persecución de la vida del hombre indefenso, paralizado por el terror, y cuando estaba a punto de hundirse en el vientre, sobre el que se habían cruzado las manos del hombre en un intento de protegerse, aquellas mismas manos se movieron a una velocidad inconcebible, desviaron el curso del acero y el soldado 13 recibió una fortísima patada en el mentón, que lo lanzó de espaldas, inconsciente. En unas pocas semanas, el soldado 13 comenzó a percibir una mutación en los colores de su conciencia. Mientras las clases teóricas iban llenando su cerebro de razones filosóficas, históricas y políticas para hacer inquebrantable su fe, las sesiones con los psicólogos iban drenando su mente de los lastres de experiencias, recuerdos, temores e ilusiones forjadas a lo largo de una vida y de un pasado de los cuales se desprendía como si lo fueran desollando. Le asombraba comprobar cómo su historia personal comenzaba a ser una nube borrosa, y que incluso acontecimientos recientes, como las últimas recomendaciones que le hiciera Kotov antes de partir de regreso a España, parecían tan difuminadas que a veces se preguntaba si no las habría vivido en otra existencia remota y turbia. 3 página 182 En esos meses fue cuando realmente Ramón empezó a dejar de ser Ramón, y solo volvería a serlo cuando el hombre en que lo convertirían se asfixiaba y, para salvarlo, debía salir a flote el viejo Ramón Mercader. O siempre que le ordenaban sacarlo a tomar sol. Pero ya nunca volvió a ser el mismo Ramón Mercader del río. El hombre que en su pasado nebuloso había adoptado con su romanticismo juvenil y con las arengas de África los ideales comunistas empezó ahora a asumir una fe científicamente sustentada cuya materialización era la nueva sociedad soviética, donde al fin el hombre había alcanzado el grado máximo de su dignidad. La lucha revolucionaria, intuitiva y desordenada que había desplegado contra la oligarquía, la burguesía, el fascismo y los traidores, se concretó con nueva coherencia y fundamentos en la necesidad histórica de la lucha del proletariado por materializar la utopía de la igualdad y en la misión del partido de dirigir esa gran contienda. Aprendió que si aquella lucha por momentos podía parecer despiadada, siempre era justa. En las raíces cada una de estas ideas asomaban las teorías y prácticas estalinistas, la sabiduría y la mirada estratégica del camarada Stalin, el secretario general que se alzaba sobre la historia, al frente de los proletarios de mundo, como genial heredero de Marx, Engels y Lenin. La convicción de que el futuro de la humanidad pertenecía al socialismo se convirtió en su credo, y aprendió que, para que la Unión Soviética alcanzase futuro, cualquier sacrificio, cualquier acto estaba históricamente justificado y no era admisible la más mínima disidencia. En ese punto añadieron a sus estudios las lecciones de odio clasista y, visualizando esos enemigos de clase, sus convicciones se volvieron más sólidas. Llegó octubre y las temperaturas empezaron a bajar. Carmín anunció que, sin dejar las sesiones teóricas y los encuentros con los psicólogos, iniciarían los entrenamientos físicos. El soldado 13 tuvo la esperanza de que al fin saldría de los límites de la base y tal vez poder ver con sus ojos parte de la realidad luminosa del país de los soviets. Sin embargo, salvo las dos semanas en que se trasladaron a los montes Urales para someterlo a pruebas de resistencia en condiciones extremas, de las cuales regresó con seis kilos menos pero con el orgullo de haber sido felicitado por Carmín, el resto del adiestramiento realizó en los bosques de Malajovka. Allí incorporó las técnicas tiro con fusil, pistola y ametralladora, las habilidades de lucha con puñal, con espada y con hacha, los recursos de la defensa personal utilizando solo manos y pies, y le enseñaron cómo ser preciso en el lanzamiento de granadas, el arte del escalamiento de paredes y de los procesos de demolición. Vencido el primer ciclo, se empeñaron en el aprendizaje de las maneras de eliminar a uno o más enemigos con las diversas armas que dominaba, identificando primero los puntos débiles en la defensa de los contrarios y luego los rincones de su anatomía donde se conseguían los efectos deseados con la mayor eficiencia. Los enemigos con los que se entrenaba, especialistas en los diversos modos de agresión, siempre fueron calificados de perros tres yubdoubles.lectulandia.com, página 183, trotskistas, renegados trotskistas, traidores trotskistas, hasta conseguir que la mención del adjetivo provocara un derrame hormonal. El soldado 13 recordaría como el momento más álgido de su reconversión y entrenamiento cuando lo enseñaron a resistir los métodos psicológicos de tortura e interrogatorio, en los que incluyeron, para buscar el realismo necesario, agresiones físicas destinadas a demostrarle la increíble inventiva humana para infligir modos de sufrimiento en sus semejantes. La esencia de aquel aprendizaje, sin embargo, no era solo la adquisición de la capacidad de callar, sino sobre todo, de no dejarse manipular por los interrogadores, de cortar cualquier puente de entendimiento que pudiera abrir un canal hacia sus debilidades y, más aún, conseguir que los interrogadores creyeran historias que pudieran confundirlos y alejarlos de la verdad. Le demostraron que era mucho más difícil guardar un secreto que son sacárselo a alguien, y lo adiestraron en juegos psicológicos rebuscados, como la evocación de sueños o el reflejo de supuestas obsesiones enfermizas. Cuando a finales de noviembre Grigoriev reapareció en la base, el soldado 13 ya era, hasta donde los entrenadores podían garantizarlo, un hombre de mármol, convencido de la necesidad de cumplir cualquier misión que se le ordenase, forjado para resistir en silencio diversos asedios, dotado de un odio visceral contra los enemigos trotskistas y apto para ser convertido en la persona que le asignaran. La satisfacción de sus instructores era ostensible, pues el diamante en bruto encontrado por Grigoryev parecía ser una piedra maravillosa, brillante por todas sus aristas, la política, la filosófica, la lingüística, la física, la psicológica, y había sido blindada con la mejor de las corazas, porque era un hombre capaz de guardar silencio, de explotar su odio, de no sentir compasión y de morir por la causa. Una máquina obediente y despiadada. Aquella tarde, El soldado 13 vestía un uniforme negro similar al de su entrenador personal, pero diseñado para las temperaturas invernales. Grigoriev, acompañado por el mariscal Koniev, entró en la cabaña, lo saludó con un gesto marcial y, sin quitarse ninguna de las piezas con que se protegía del frío, atravesó la estancia en busca de la salida posterior. A una orden de Carmín, el soldado 13 lo siguió y, al acceder al patio nevado, estuvo a punto de sonreír al ver sobre una pequeña mesa tres puñales similares a los que le ofrecieran el día de su iniciación. El soldado 13 comprendió de inmediato lo que se esperaba de él y, cuando vio que el instructor empujaba desde el bosque al hombre vestido con harapos, sacudido por el frío y el miedo, se dispuso a darle la lección que ahora, estaba seguro, era capaz de regalarle. Soldado 13. Dijo Carmín, ya lo sabes. Frente a ti hay un perro trotskista enemigo del pueblo. Mátalo. El soldado 13 escogió el puñal de campaña del ejército inglés. Apenas lo aferró, sintió cómo su piel se calentaba hasta no percibir el frío, mientras sus músculos se tresiubsdobles.lectulandia.com página 184 convertían en una prolongación de la hoja de acero y sus pies en serpientes que reptaban hacia la víctima. El hombre rogaba y Carmín, unos metros detrás de él, tuvo la gentileza de traducirle, jura que es inocente, que no ha conspirado, dice que odia a Trotsky, a Zinoviev, a Kamenev y a todos los traidores a la clase obrera, insiste en que su padrecito es el camarada Stalin, y pide por favor que se haga justicia proletaria con él. ¿Crees algo de todo eso? El soldado trece negó con la cabeza y siguió avanzando hacia el hombre cuyos temblores parecían tan auténticos como la súplica de piedad prendida de su mirada. En ese instante creyó descubrir una estrategia diferente en el perro suplicante que clamaba con los brazos abiertos, sin retroceder, como si se hubiera fundido en la nieve. Cuando movió el puñal para buscar impulso, realizó un rápido juego de manos y cambió el agarre. No dirigiría su ataque al abdomen, sino al cuello, para que el supuesto por diosero pudiera desviar el movimiento de la hoja de acero, pero no impedir que él lo golpeara entonces con todas sus fuerzas en las entrepiernas. Primero una vez de rodillas, clavarle el talón en la barbilla, con un medio giro de sus piernas. El soldado 13 contuvo la respiración, dispuesto al ataque. Dejó su mirada en los ojos de la presunta víctima y, con un arco cerrado, proyectó el brazo desde su costado derecho, buscando la yugular del hombre cuyos ojos no perdieron la expresión de terror hasta que el puñal se le clavó en el cuello y, un segundo después, lanzó un estertor de sangre que escapó por su boca y fue a dar en el pecho del uniforme negro y acolchado de su verdugo. El soldado 13 sintió en el hombro el peso muerto del hombre, sostenido por el puñal, Hasta que vio cómo se derrumbaba y dejaba libre el acero dentado, del que cayeron unas gotas más de sangre sobre la nieve ya enrojecida. El soldado 13 nunca recordaría si en algún momento había sentido frío. Mientras el auto avanzaba y la densidad del bosque decrecía, Grigoriev evocaba los tiempos de su llegada a Moscú, en los días caóticos y violentos previos al triunfo de octubre. Sin dejar de escuchar, el soldado 13 pensó que, apenas cuatro meses antes, al joven Ramón que lo había invitado le habría encantado visitar el Moscú Rojo de la Revolución, el sitio de peregrinación de todos los comunistas del mundo. Pero él había extraviado la curiosidad y ahora cumplía el trámite con la misma disciplina y falta de pasión con que hubiera acatado una orden, aun cuando sus sentidos estaban alertas y, a la vez que procesaban las palabras de su mentor, grababan en su mente los detalles del recorrido con la meticulosidad del profesional. Grigoriev y el mariscal Conieble habían comentado que se haría una pausa en sus entrenamientos. Por sus excelentes resultados, se le había concedido aquel permiso para que disfrutara de un fin de semana en la capital. Muy pronto el soldado 13 comprendería que le permitían salir de la base con otras intenciones. La nieve persistente de los últimos días cubría plazas y edificios, cúpulas y tres yubdoubles.lectulandia.com página 185 parques, y el río Moscova era un espejo sinuoso. Tan pronto empezaron el recorrido, Ramón sintió que penetraba en una ciudad con aires de villa feudal y espacios suprahumanos, que le provocaba una sensación de incongruencia entre su realidad y sus pretensiones, una imposibilidad de definición que solo le revelaría su origen muchos años después, cuando comprendió que, a pesar de su grandeza y prepotencia, la capital soviética seguía siendo un territorio en conflicto el cruce de dos mundos que allí perdían sus contornos, Occidente y Oriente. Cristianismo y Ortodoxia, lo europeo y lo bizantino, que se desnaturalizaban y daban lugar a algo diferente, definitiva y esencialmente moscovita. La Plaza Roja fue, como esperaba, la primera parada, y, al atravesarla, su dimensión se le antojó más inabarcable de lo que las fotos de los desfiles habían fraguado en su imaginación. Aunque las cúpulas acebolladas y coloridas de San Basilio lo sorprendieron por sus formas y colores, en realidad le resultaron exóticas e indescifrables, Como si le hablaran en ruso o en algún otro idioma oriental, las rojas murallas y torres del Kremlin, en cambio, le parecieron más cercanas, adecuadas a la ancestral grandeza del país. Con un pase especial pudieron ahorrarse la fila que, con aquella temperatura de menos 12 grados y entre ofrendas florales petrificadas por la congelación, hombres, mujeres y niños, llegados de todas partes de la URSS y del mundo, hacían en respetuoso silencio para pasar unos escasos minutos ante el cadáver momificado del creador del Estado soviético. La emoción que esperaba sentir al penetrar en aquel mausoleo entre faraónico y helénico se le extravió pues le costó asimilar, a través de un cristal cuyos reflejos descomponían el rostro de la momia en planos mal montados, las emanaciones de la grandeza del hombre que había conseguido materializar el sueño más preciado y esquivo de la humanidad, la sociedad de los iguales. Con otra autorización, minuciosamente revisada por los custodios, avanzaron hacia la puerta de la Trinidad, por la que atravesaron las murallas del Kremlin, contra las que habían paleado la nieve. Mientras lo conducía por las calles interiores hacia la plaza de la catedral, Grigoriev le mostró los sitios donde habían hecho modificaciones tras demoler unas viejas capillas de los tiempos de los primeros zares y casi detuvo la marcha para señalarle, a la menor distancia posible, los ventanales de las oficinas administrativas desde las cuales se dirigía el país más grande de la tierra. Ahí trabaja el camarada Stalin. Una parte del día, le respondió Grigoriev. Y hasta hace unos años tuvo su departamento allí, e indicó el viejo edificio del Senado, levantado en tiempos de Catalina la Grande. Desde que se suicidó su esposa, dejó esas habitaciones y siempre duerme en su dacha de Kunsevo. Allí le gusta resolver los asuntos más importantes, pues casi siempre trabaja toda la madrugada. Duerme muy poco y trabaja mucho, pero es fuerte como un toro. Cuando abandonaron el recinto amurallado, bordearon los gigantescos almacenes tresyubsdobles.lectulandia.com, página 186 gama a los que acudían gentes de toda la ciudad con la esperanza, muchas veces defraudada, de darle una sorpresa a sus estómagos. Frente al Museo de Historia tomaron la vieja calle Nikolskaya, rebautizada 25 de octubre para ascender la cuesta hacia la plazoleta donde imperaba la estatua de Félix Dzerzinski, tras la cual se levantaba el edificio más temido de la nación. Voy a la Lubyanka, le señaló Grigoriev. El soldado 13 sabía la historia de aquella edificación y se dedicó a contemplarla en silencio. La antigua casa de seguros, o creyadusta, había recibido hacía 20 años a los hombres que, convertidos en apocalípticos azotes proletarios en la tierra, habían asumido la responsabilidad de defender con cualesquiera métodos la revolución asediada por sus enemigos internos y externos. Solo de mirar el edificio, tan denso que parecía encajado en la tierra y por cuya acera no transitaba nadie, se sentía la fuerza emanante de la impiedad más real, la que, como voluntad de un dios inapelable, decide sobre la vida y la muerte, sin necesidad de protocolos, por encima de toda ley social. El soldado 13 sabía que detrás de aquellas paredes se manejaba su propio destino y que, de algún modo, él se había convertido en un ladrillo más en aquel magnífico edificio que, desde la oscuridad, tanto había hecho por la supervivencia de la revolución. El poder avasallante de la Lubyanka sería muy pronto su poder, pensó. Cuando descubrió que se equivocaba, aquel ya era su poder, y lo había sentido en la mano que días antes sostuviera un puñal inglés. Como ves, la gente evita pasar por aquí, dijo Grigoriev e hizo una pausa. Esta es la plaza del miedo. Es un miedo que hemos cultivado con esmero, un miedo necesario. Se cuentan muchas historias de la Lubyanka, casi todas terribles. ¿Y sabes qué? La mayoría son ciertas. Los burgueses utilizan muy bien el miedo, y nosotros tuvimos que aprenderlo y ejercitarlo, sin miedo no se puede gobernar ni empujar a un país hacia el futuro. El proletariado tiene derecho a defenderse, de la forma que sea, dijo el soldado trece y Grigoryev sonrió. Veo que te han atiborrado de consignas. Ahórratelas conmigo. Sin cojear apenas, Grigoryev lo condujo hacia el bulevar de los teatros y entraron en la calle Petrovka, donde el soldado trece encontró una vida palpitante que contrastaba con la soledad sideral de la Lubyanka. Su mentor le había dicho que buscarían un sitio adecuado para comer algo y conversar, a salvo de indiscretos. Ante un edificio de aire modernista, que al soldado trece le resultó lejanamente familiar y un hombre al pie de una escalera que descendía desde la acera hacia un sótano, combatía el frío marchando sin moverse del sitio. El soldado trece tuvo la certeza de que el hombre los esperaba, pues los observó con insistencia mientras marchaba, un brazo se movía al compás, y la mano del otro brazo, cruzado sobre el pecho en una extraña posición, movía dos dedos inquietos, a la altura de la solapa. Al tres yubs dobles punto lectulandia punto com, página ciento ochenta y siete pasar a su lado, Grigoriev farfulló un nit y bajaron al semisótano, cuyas claraboyas quedaban a la altura de la acera, y penetraron en lo que. Con dificultad, el soldado 13 hubiera calificado como una cervecería. Acodados a unas mesas altas, sin sillas a su alrededor, varios racimos de hombres y mujeres hablaban a gritos mientras bebían grandes sorbos de un líquido con olor a lúpulo al que añadían chorros generosos de los botellines de vodka que llevaban en cualquiera de los muchos bolsillos de sus abrigos. Sin dejar de hablar ni de beber, todos comían con avidez pequeñas lonchas de arenque ahumado sobre una rodaja de pan negro y unas tiras de carne oscura de alguna especie de pescado seco al que golpeaban varias veces contra la mesa para facilitar la extracción de los filetes, que deglutían casi sin masticar. El tufo del pescado, el hedor de la cerveza curada, el humo de aquel insufrible tabaco ruso llamado Majorca y la fetidez de los sudores bajo los abrigos que herían a piel de carnero húmeda resultó una atmósfera demasiado agresiva y el soldado XIII, preparado para resistir las agresiones más diversas, le rogó que buscaran algún otro lugar. Grigori sonrió, comprensivo. Sí, esto requiere un entrenamiento especial. La verdad es que al pueblo escogido por la providencia de la historia le hace falta más agua y jabón, no. Cuando salieron, el hombre de los dos dedos sobre la solapa continuaba su ejercicio, pero esta vez ni siquiera los miró. Mientras volvían al bulevar de los teatros, Grigoriev al fin le develó el misterio del solitario marchante, era un bebedor que buscaba a otros dos compañeros con los que compartir unos vasos de gors, la mezcla de vodka y cerveza que todos bebían en el sótano. Los rusos son grandes bebedores, pero son bebedores competitivos. Hay dos cosas que no les gustan: la cerveza que no esté cargada con vodka, pues les parece que es un gasto de tiempo y dinero, y no tener puntos de referencia en la cantidad de bebida que tragan, por eso beben acompañados y compiten entre ellos. Y ese camarada ya viste sus dos dedos, está buscando un par de compañeros para la faena. Luego de andar unas cuadras, otra vez en dirección al Kremlin, entraron en la plaza del Manez, y Grigoriev, deteniéndolo por un brazo, le pidió que observara el edificio monumental erigido frente a ellos. Sobre la entrada principal, el soldado 13 encontró una identificación en cirílico que logró leer, Hotel Moscú. Contempló el bloque de mampostería, de varias plantas, 10, 12, pues su estructura hacía difícil saberlo, con una columnata soportando un techo adosado que se proyectaba hacia el frente, y de inmediato percibió una extraña falta de equilibrio. —¿Lo ves? —dijo Grigoriev y agregó, es el primer gran hotel construido por el poder soviético. Un triunfo de la arquitectura socialista. El soldado 13 asintió y permaneció en silencio, como le habían enseñado. El edificio le parecía monstruoso, una adefesio caído del cielo y encajado a la fuerza en www.lectulandia.com, página 188 Una plaza con cuyo espíritu contrastaba dolorosamente. Lo más insólito era que las dos mitades de la construcción, que se abrían a partir del cuerpo central precedido por la fachada, eran asimétricas. Una tenía columnas adosadas y otra no, los pisos superiores de la torre izquierda tenían ventanas arqueadas, mientras que las de la torre derecha lucían estrictas y cuadradas, las cornisas de uno y otro bloque corrían a alturas diferentes, en una incompatible contraposición de proporciones y estilos que producían un efecto desconcertante, capaz de reafirmar la primera sensación de fealdad agresiva. —Es horrible —susurró. —Ahora te explico qué pasó, lo conminó su guía y traspusieron las puertas del hotel donde, gracias a una identificación esgrimida ante el portero, pudieron penetrar. Después de la cuidadosa prospección de Grigoriev, se acomodaron en una mesa de un bar desolado, que olía a bar y solo remotamente a pescado seco, y donde el soldado 13 descubrió que, tras mostrar otra credencial, Grigoriev parecía tener todas las que se pedían en Moscú, era posible incluso beber vino francés y comer lonchas de salmón noruego y ternera estofada. ¿Por qué construyeron así el edificio? Quiso saber el soldado 13. Calma, muchacho, eso te lo cuento después, Dijo Grigoriev y bebió de un golpe su trago de vodka y volvió a rellenar el vaso con la pequeña botella de boca ancha que el camarada mesero había dejado al alcance de su mano. Hace tres días estuve en una reunión muy, muy secreta en la dacha de Kuncevo. Como te concierne directamente, voy a decirte parte de lo que se habló allí. Tú sabes que si lo que te conté en Barcelona valía tu vida y lo que has visto y aprendido en Malajovka vale, además de la tuya, las vidas de África, de Caridad y de tus hermanos, lo que te voy a decir ahora no tiene precio. Y te recuerdo que si antes no tenías retroceso ahora tu única opción es avanzar y callarte la boca, con todo el mundo y para siempre. El soldado 13 escuchó las palabras de Grigoriev y percibió cómo lo recorría un reflujo de satisfacción. No tenía miedo ni le importaba que para él no hubiera vías de escape que no fueran hacia adelante, pues ni el miedo ni el escape en otro sentido cabían ya en su mente. —Puedes hablar, dijo y apartó la copa de vino tras beber un sorbo. Grigoriev prefirió beber otro trago de vodka antes de entrar en materia, el camarada Stalin en persona le había conferido el honor de responsabilizarlo del operativo contra el renegado Trotsky y le había dado la orden de ponerlo en marcha. En la reunión de Kusevo solo habían participado el camarada Stalin y el vicecomisario Beria y él. Habían comenzado por discutir la situación interna del Comisariado de interiores y Beria le había dado la seguridad de que Yezov no intervendría en esa operación. Es más, había agregado, los días de ese enano enloquecido estaban contados y ahora era él, Beria, quien estaba al frente de todas las tres yubles. lektulandia.com página 189 operaciones especiales que Yezov, con su manía persecutoria, hubiera frenado o incluso desmontado. Pero la operación Troski hacía en ese instante limpia y sin pasado, y Grigoriev la construiría por un camino paralelo al de todas las estructuras establecidas, con la discreción necesaria no solo para llevarla a cabo con éxito, sino también con el efecto propagandístico que necesitaban.